Bueno, este yo este año lo derivé todo a, a otros veteranos para que se encarguen de, de la ceremonia, digamos. Este, sabíamos que no iba a haber acto, este, como lo hacemos todos los años, este, por el tema climático, hubo que suspender. Y bueno, eh, con el diario del lunes hubiera sido una noche bárbara, pero había que suspender antes y bueno, iba a ser algo de colocar la corona nomás y en memoria de los caídos. Este, y bueno, se acumuló, gracias a Dios, como siempre nos acompañó bastante gente. este Año a año siempre se va incrementando. Y bueno, hicimos más o menos lo, lo que se pudo. este Por eso no había audio, no había nada, por el tema de la lluvia. ¿Va a haber ¿Va a haber un acto esta semana? Sí, eh, estamos todavía viendo la confirmación de la hora, supuestamente va a ser el viernes 10, este, porque va a haber una, una pequeña entrega, por cumple 20 años el monumento, este, y eso es todo lo que queríamos hacer en la vigilia, y este, con el tema climático no se pudo hacer, dado que desde cañuela hacia atrás, ...prácticamente suspendieron todas las la vigilias... ...o la vigilia le hicieron únicamente los veteranos de guerra... para uh -huh. ...por el tema de la lluvia, ¿no? El último sábado en el Club Cañuelas, en la cancha... ...en el partido, previo al partido... ...tuvieron su reconocimiento... ...de lo que consultaba fuera de micrófono, Luis... Eh, ...esto era habitual en el club... ...que le reconocieran a ustedes... ...porque sí. vi en varias canchas que se hizo, ¿no? Sí, sí, este, el Club Cañuelas no había... Este, ...homenajeado ya hace dos años atrás este y bueno ahora volvió a hacer este este reconocimiento ¿no? bien, y en bien. todas las canchas lo hicieron prácticamente y decir eso lo vi marcado en muchas canchas muchas mucha, mucho mucha equipo quizás, ¿no? con el, el logo de las malvinas sí sí, la verdad que es, es un orgullo para nosotros <coughs> en muchas canchas se cantó este la marcha de malvinas este y bueno hace 44 años que, que venimos dando charlas y, uh -huh. y haciendo actos de presencia para esto, que no es para nosotros. este Lo digo siempre y, y lo vuelvo a repetir, es más que nada para nuestros caídos este, que quedaron en la isla y, y la posguerra que fue peor que la guerra. ¿no? Hay que seguir malvinizando, Luis. Exactamente. este Hoy teníamos varias charlas en, en varios colegios y, bueno, por el problema climático también, este se fueron suspendiendo y una pequeña observación no se puede homenajear por un lado a, a los veteranos de guerra y el, y por el otro lado están entregando nuestra parte de nuestra soberanía, eso es algo que, que no duele mucho <coughs> porque nosotros peleamos por la soberanía y, y ver como día a día se van entregando parte de nuestra soberanía duele bastante. Hay un doble discurso una doble moral no un doble un doble discurso exactamente por un lado te homenajean y por otro entregan parte de nuestra soberanía eh, y esto parece que no, no da marcha atrás digamos sigue creciendo sigue creciendo sigue creciendo y, y no hay diputados senadores alguien que ponga que ponga un palo en la, en la rueda no